Tampoco tendremos este año representaciones del Misteri durante el mes de agosto. Por unanimidad se decidió ayer en la Junta Rectora del Patronato. Su presidente Francisco Borja aseguró que la decisión adoptada de suspender la cesta por segundo año consecutivo en agosto se ha adoptado al seguir activa la pandemia. Aseguró ayer que es imposible garantizar la seguridad de los que hacen posible las representaciones porque son... Unas 200 personas y no hay espacio suficiente para cumplir con las normas con el fin de evitar los contagios. Estas fueron sus declaraciones nada más concluir la reunión telemática. Ha sido una decisión difícil, pero lo primero es la salud de las personas que hacen posible la fiesta y la del conjunto de ilicitanos e ilicitanas. La pandemia sigue activa y nuestro deber es evitar situaciones de riesgo. Nuestra previsión es celebrar la fiesta este otoño si las condiciones sanitarias lo permiten. Mientras, seguimos trabajando para que el Misteri se siga difundiendo y divulgando. Pues el alcalde, por su parte, confía en que se puedan llevar a cabo las representaciones en otoño, que aunque no corresponde a un año impar, de controlarse la pandemia se llevaría a cabo el Misteri a finales de octubre. Carlos González confía en el ritmo de vacunación para llegar pronto a inmunizar a la mayoría de la población. Confío y espero que esta situación dure el menor tiempo posible y que pronto se pueda volver a celebrar la festa porque el ritmo de las vacunaciones y la evolución de la inmunización de la población nos permite pensar en la hipótesis razonable de que pueda volver a representarse el misterio en otoño tras este forzoso paréntesis motivado por la pandemia. Pues esperemos que pronto se consiga alcanzar esa inmunización de la mayoría de la población, sobre todo de los jóvenes, que es lo que más preocupa en estos momentos a la Consellería de Sanidad, porque se están de detectando varios brotes con más de 10 casos con una edad media de 18 años en varios puntos de la Comunidad Valenciana, coincidiendo con las fiestas que se están llevando a cabo tras los exámenes finales o la, o la selectividad. En Elche, la tasa de incidencia, como ya adelantábamos, Ayer ha bajado, al igual que en la Comunidad Valenciana, por lo que ahora estamos en una tasa de 39 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. Es buena. Y además estamos vacunando en IFA ya a los mayores de 40 años. Un ritmo también bueno. Hoy en nuestro programa La Glorieta tendremos en unos minutos la tertulia de periodistas con Gaspar Macía y Manuel Matarredona. Y continuaremos con una entrevista a la presidenta de la Asociación Provincial de Víctimas de Bebés Robados y Adopciones Irregulares, la ilicitana María José Picó. Y terminaremos con la ronda de noticias, repasando evidentemente la actualidad de hoy, que en las previsiones tenemos conseller, un miembro del gobierno autonómico, que va a visitar Elche y se va a reunir a las diez y media con el alcalde y la concejal de urbanismo, suponemos, que, para fijar ya el calendario de derribo de los bloques en el barrio de Los Palmerales, que por su deterioro se van a suprimir. Les invitamos a que se queden aquí, en el 101.4 de Teleelchen Radio Marca, escuchando nuestras entrevistas, pero también disfrutando de la música, que siempre tiene un importante hueco. Comenzamos con la magnífica voz de Luz Casal y con su canción Un Año de Amor. se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacío. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entendás en un solo momento que significa un año de amor. ¿Qué significa yo de amo te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que pedimos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recu. Los momenten felices. Que te hice vivir. Y de noche. Y de noche. Por no sentirte solo. Recordarás. Nuestros días felices. Recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento que significa un año de amor y entenderá en un solo. ¿Qué significa un año de amor? 101.4 Teleelch aardigheid van een aardigheid Híbrido een aardigheid van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 con Rosemary Alonso 8 minutos pasan de las 9 de la mañana y seguimos con más amores el que nos eh, cantaron el dueto formado por Nancy Sinatra y Lee eh, a finales de la década de los 60 The Angel's Kissing Spring My summer wine Is really made From all these Down On silver spurs The jingle too A song that I had Only sang to just a few She saw my silver spurs And said let's pass some time And I will give to you Summer wine summer wine Strawberries, cherries and an angel's kissing spring My summer wine is really made from all these things Take off your silver spurs and help me pass the time And I will give to you summer wine oh summer wine my eyes grew heavy and my lips they could not speak I tried to get up but I couldn't find my feet she reassured me with an unfamiliar line And then she gave to me, more oh, summer wine, oh, summer wine. Strawberries, cherries, and angels kissing spring, my summer wine is really made from all these things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 Silver spurs were gone. My head felt twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and Angels kissing spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spoons and help me pass the time. And I will give to you my summer wine. Oh, summer wine.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 Falta un minuto para las nueve y cuarto para iniciar la tertulia con los periodistas por lo que nos queda tiempo para la música como la de la Avalon Jazz Band Se Magnifique, una buena versión de la de Paul Porter con la voz de Tatiana Eva Marí, hija de músicos que canta el swing y el gypsy dance, jazz al estilo de los años 30 takes you far to spend c'est magnifique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 101.4 Teleelch Radio Marca La Gloria con y Alonso Pues eh, ya sabe usted ¿eh? que hemos llegado al miércoles, en mitad de esta semana, y que todos los miércoles analizamos la actualidad con los periodistas y hoy tenemos con nosotros a Gaspar Macía. Muy buenos días, buen día Gaspar. Hola, buen día, buenos días. Y también tenemos en el estudio de tele en Radio Marca a Manuel Mata Redona, que hace más de un año que nos, no venías por la tertulia. Bienvenido, Manolo. Muchas gracias, encantado. Bien, pues eh, vamos a comenzar con la noticia con la que hemos desayunado. El Misteri del no se representará, ya se veía venir, no se va a representar en agosto, pero se va a intentar hacer todo lo posible para que al menos las representaciones se puedan realizar en otoño de este año. Es año impar, pero lo van a intentar porque ya llevamos dos años sin fiesta y eso parece que los ilicitanos la necesitamos, las representaciones de la fiesta. Bien, eh, pues con eso eh, vamos a empezar la tertulia. La decisión ha sido complicada, ha sido difícil, pero a priori. A, ...han dado prioridad a la seguridad de todos los que hacen la cesta... ...porque es imposible, según Borja, en el comunicado que nos mandó... ...y que hicieron público a, ante los medios de comunicación... ...pues es imposible mantener las distancias para, para evitar los contagios. Eh, Gaspar, ¿decisión acertada? Pues sí, lamentablemente sí, y esperada también... ...porque eh, aún tenemos la pandemia rondando... Y efectivamente, pues, eh, para el personal, tanto los cantores, pero pensamos en los cantores que están juntos ahí en el escenario, está, pero claro, están los tramoyistas debajo del, en el cadafal, y, y eso también es un peligro, Más aparte, pues, todo el personal que hay arriba, eh, en la cúpula y alrededor, en el torno, todo esto, digamos que, que hace falta, o sea, hace falta unas condiciones muy, que no se pueden respetar. Eh, eh, para garantizar la seguridad sanitaria, entonces era una de decisión lógica que en cierta forma ya se esperaba ahora hay que confiar en que de aquí a octubre, finales de octubre principio de noviembre como siempre son las representaciones extraordinarias pues haya un mejor panorama y pod podamos volver a, a disfrutar de nuestra festa y, y, y de la coronación de la Virgen aunque sea en una época fuera de lo tradicional. Con lo que hay que preguntar, ¿confiáis en que la vacunación vaya bien? ¿Confiáis en la sensatez de los jóvenes durante este verano para evitar desmadres? ¿Confiáis en un ocio seguro para poder conseguir esa representación para el mes de, de otoño, eh, Manolo? Bueno, yo creo, yo estoy con Gaspar totalmente, estoy totalmente de acuerdo con él. Es una situación muy difícil, pero es una, es una decisión responsable por parte de la familia del Misteri, porque bueno, la situación es la que es. Eh, ¿Qué va a pasar en agosto? ¿Qué va a pasar en octubre? Pues no lo sabemos, pero confiemos en que, en que vamos a seguir la línea de vacunación y en que en torno a finales de agosto-septiembre estemos el 70% de la población vacunada. Ya, eh, hemos leído hoy que ya 57.000 ilicitanos tienen las dos dosis puestas y esperamos que sí, esperamos que se pueda, que se pueda celebrar en esto ¿qué va a pasar en, en otoño? pues no lo sabemos pero vamos a, vamos a apostar por la responsabilidad de la gente tenemos el ejemplo del verano pasado que se nos fue un poco de las manos y pasamos un otoño, un invierno muy malo, vamos a esperar eh, que la gente sea responsable y que, tengamos, y que podamos salir de esto por el bien de todos, ¿eh? porque si no va a ser complicado claro, gastar ¿Confías en que la vacunación llegará a buen puerto y inmunizará a tiempo toda la población para tener un verano otoño normalizado? Yo creo que vamos a buen ritmo. Es una cuestión que no depende exclusivamente del gobierno autonómico. Depende de la, sobre todo de las farmacéuticas que hemos visto cómo han estado incumpliendo los contratos que tenían con la Unión Europea y, y en consecuencia, con la llegada de vacunas eh, Hemos tenido un contratiempo, a mi juicio y a juicio de los expertos, evitable perfectamente que el de la segunda dosis de AstraZeneca, que nos ha, nos ha trastocado los, los planes. El hecho de, de tener dudas, de sembrar dudas sobre la segunda dosis, ha hecho que no solo que la, algunos de los que estaban para vacunar, por pues allá se lo hayan pensado y, y hayan tenido, eh, en fin, o hayan adquirido una unos, unos temores que no tenían antes y luego, aparte de eso, pues se han solapado con otros grupos de edad. Yo mismo, que estoy dentro del grupo de los 60-65, pues nos han anulado la segunda cita y no sabemos cuándo nos la pondrán. Seguramente retrasarán, las retrasarán ocho o diez días porque se solapa con todo el retraso de los sectores menores de, de 60 años que estaban, y los sectores esenciales y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha habido un pequeño desbarajuste, un pequeño o gran desbarajuste, mejor dicho, a mi juicio, evitable, porque al final estamos viendo como la mayoría de, la, de las personas que tienen que vacunarse con la segunda y hasta Seneca están diciendo que quieren esa segunda, ¿no? Y no quieren la Pfizer. Entonces, eh, cuando todos los... Eh, en fin, todos los preceptos y todos los pronunciamientos eh, en fin, científicos decían que sí, que era perfectamente viable y perfectamente segura la segunda dosis, pero los políticos interpretan a su, a su juicio sí, sí, sí. y a su entender y, eh, estos consejos o estos, estos pronunciamientos científicos y crean pues, luego el caos y la confusión como estamos viendo. Luego, eh, hay que, hay que, también hemos sabido que en la comunidad valenciana se han puesto 100.000 vacunas a, a, a personas que han venido de otras comunidades a pasar vacaciones, a una estancia, creo que es más de un mes, en la comunidad. Entonces, por eso también ha trastocado el plan de, el plan de vacunación del personal, digamos, de los residentes, ¿no? Bueno, y más que sí, se van a claro. poner, ¿verdad, Gaspar? Porque dijo Chimo Puch el otro día que, que, que, estaba, que lo recibíamos con, las manos, con los brazos abiertos y la vacuna en la mano. A los claro, veraneantes. Le lo escuché en una emisora nacional a Chimo Puch el otro día. Claro, cuando tú tienes, cuando el gobierno te da sus vacunas más claro. estas otras, pues bueno, pues bien, se ponga, pero claro, el problema es que hasta ahora no ha dado un extra de vacunas, sino simplemente que aquí Chimo Puch y el gobierno han dicho, no, vamos a vacunar, ya no ya lo enviarán las dosis. Pero claro, eso ha creado un malestar porque, claro, no puede poner, incluir en un como si fuesen un paquete turístico, el hotel, la cohesión completa y la vacuna. Es decir, que hay, hay un poco de eso de, de, de malestar y de, y de descontrol en ese aspecto y sobre todo cuando afecta ya al calendario de vacunación, porque claro, habían personas eh, que tenían ya planificadas sus vacaciones. Por ejemplo, en mi caso, cuando me vacunaron en el, en el Toscar, eh, me enviaron una, un aviso, un SMS, diciendo que la segunda vacuna, la segunda dosis, ...de AstraZeneca me correspondía el 29 de junio... ...y digo, bueno, pues yo... ...porque no he hecho planes así especiales... ...pero podía haber hecho un plan para irme de vacaciones... ...a partir del 30 o del 31... ...o del 1 de julio... ...eh, pues muchas personas que estarían en ese caso... Eh, ...ahora ya no pueden... hacer ningún plan, tienen que estar a expensas... ...de que le llamen, porque claro... ...aunque te vaya a la otra comunidad, allí no... ...igual hay algunas que no hay reciprocidad... ...es decir, que te puedan vacunar allí... ...igual te podría ir a Galicia, claro. por ejemplo... Y tener que venir luego un día a vacunarte aquí volver a Galicia, en fin, un poco de descontrol en esta, en esta fase que estamos. Sí, sí, es un aspecto que deberían aclarar porque yo, yo entiendo también el anuncio del presidente de la Generalitat, sobre todo el destinado turismo, claro, turismo a, a, a las importante. personas que tienen la segunda residencia en, en la comunidad valenciana y a nosotros, que nos afecta directamente, y sobre todo en cómo repercute eso en la economía local, la presencia de los madrileños, los vascos, Y los manchegos que, que tienen muchas segundas residencias en Arenales, en Santa Pola, en la Marina y que, y que nos afecta directamente en, en el impacto de la economía. Por eso eh, las fiestas de agosto se van suspendiendo, supongo que, y, y quieren eh, o ya anunciaron en la Junta de Gobierno del pasado viernes que lo que quieren es realizar actos alternativos. Pero han dejado todavía la puerta abierta a la NID del Alba. ¿Qué pensáis que puede pasar el mes de agosto con las fiestas? ¿Es acertada la decisión de eh, pues sustituir la, la anulación de, las, eh, de los actos multitudinarios por conciertos o por otro tipo de actividades alternativas, como dijo la concejal? Hombre, yo creo que la NID del Alba, así a bote pronto y sin estudiarlo en profundidad, que me imagino que el ayuntamiento está en ello, eh, yo creo que la NID del Alba tiene cabida. Porque es una cosa, si nos dejan reunirnos en casas eh, sin límites y de horarios ni de número de personas, me imagino que en una terraza, controlando las calles y controlando los aforos, me, creo que la Nid del Alba sí tiene cabida. Por lo menos que tengamos algo de, de claro. fiestas. Entiendo perfectamente lo de los desfiles, entiendo perfectamente el resto de fiestas. No sé si, si los conciertos van a tener mucha acogida o muy buena acogida, pero bueno, hay que intentarlo y me parece, me parece bien el esfuerzo que se va a hacer en esa parte. Estamos viendo uh -huh. que en ciudades como Murcia y como Alicante hay conciertos todos los fines de semana en recintos y están funcionando perfectamente. Claro, es que el debate creo que se ha abierto con respecto a la Nidel del ALBA porque la Junta de Gobierno no ha dicho que lo vaya a suspender, pero tampoco ha dicho que lo va a rescatar, pero al menos ha sacado una modificación presupuestaria y va a destinar 300.000 euros a las fiestas de agosto, cuando no va a haber las fiestas al uso eh, de agosto. Por eso, Gaspar, ¿crees que esos 300.000 euros sí tiene cabida la Nidel del Alba? Porque la Nidel del Alba nos cuesta mucho menos de, de 300.000 euros, creo que son ciento y pico mil. Sí, yo coincido con Manolo en que la Nidel del Alba pues perfectamente es una... ...es un espectáculo, es una parte de las fiestas... ...que no conlleva aglomeraciones en la calle... ...y entonces, pues bueno, eh, que uno en su, en su terraza... Eh, ...tenga más o menos personas o tal... ...pues ya también depende de cada cual... ...y de la conciencia, pero si no hay limitaciones... ...ya no se puede tampoco establecer que se junten 20 o 30... Eh, ...es decir, que eso ya es cuestión de cada uno... ...pero bueno, en cuanto a, al acto en sí... Pues bueno, pues sí puede ser una buena forma de ir recuperando. Yo creo que, creo no, que por lo que estoy leyendo y estoy viendo en esta, en esta etapa, en esta fase, eh, que lo, lo digo por festivales de, de música y actos que se estaban haciendo, lo que se está haciendo es un poco la fase de transición, ¿no?, hacia la normalidad que se supone que vendrá el próximo año. Entonces, eh, estoy viendo, estoy leyendo que hay actos, eh, digamos que se están manteniendo de fiestas destacadas, por ello los alfermines leí que había una serie de actos también que para mantener un poco el espíritu ese que no conlleva esa aglomeración y demás, y entonces pues bueno, es cuestión de ir haciendo esos actos que recuerden que las fiestas pues no se hacen porque no se puede, pero que, que siguen estando ahí ese espíritu para el próximo año. Yo creo que lo de los conciertos y demás pues también se puede ir haciendo. Llevando, pues, todas las medidas de seguridad que se deben aplicar, ¿no? De aquí a agosto, pues, confiemos en que la situación esté mucho mejor y ya esas cosas de que ahora parece que no son impensables, que nos podamos sacar la mascarilla y todo esto, pues, ya serán normales. Entonces, pues, bueno, se aplicarán las medidas que haya que aplicar en su momento, pero creo que sí que está bien que se mantengan o que se intenten realizar algunos actos concretos para. Para, para recordar que las fiestas patronales pues, está, son en esas fechas, aunque no se puedan hacer como antes, ¿no? Eh, pues veremos, veremos si la Nid del Alba se va a, a poder mantener o no. ¿No pensáis vosotros que mantener la Nid del Alba es un poco traicionar la esencia de la fiesta? Porque es parte de, de, del misterio. Es la ofrenda a la Madre de Dios ¿O eso ya ha pasado? Eh, se, ha, ¿Se ha eclipsado? por la envergadura que año tras año ha tenido esta, este espectáculo pirotécnico. No, bueno, es así, aunque muchos ilicitanos no lo sepan, pero, eh, claro, llevamos un año y medio, casi dos años, traicionándonos todos, todos los días, <risa> con esta pandemia tan claro. horrible, que, bueno, yo creo que hacer una excepción y, y dejar una parte, una parte de la fiesta es, es importante. Como decía, como decía Gaspar, para que no se nos olvide que son nuestras fiestas, Y, y luego porque yo creo que es un es un aliciente de ánimo para todos los ilicitanos también poder disfrutar poder disfrutar de la del alba, que es algo tan tan nuestro. Pero las terrazas la verdad, se llenan, igual. las terrazas se llenan, eso también es un acto multitudinario, no sé hasta qué punto sanidad podría permitirlo. Bueno, y los claro, restaurantes pero... y las playas y <risas> todo, es que claro. Claro, pero pues... es que en agosto quién sabe cómo estaremos, es decir, que al final Hay que llevar, pues, las, tomar las precauciones. Yo estaba pensando ahora si a bote pronto, creo que no habría ningún problema, por ejemplo, para que se representaran las embajadas de los Morrer y cristianos, que es un acto que es eh, en un escenario, quiere decir, por ejemplo, eso se podría hacer con una serie de medidas y tal, y un público en un en un graderío que puede ser donde se hace, o puede ser eh, montar en otro en otra especie, no lo sé. Pero bueno, se me ha ocurrido que hay actos. Que, que sí que pueden tener eh, cabida o, o las representaciones que de, hacen de, de, de pobladores o cosas así, ¿no? Entonces eh, eh, son cosas que hay que estudiar detenidamente con los lentes festeros y ver qué se puede hacer. Entonces, pues bueno, la niebla forma parte de un, de, claro, de un, de un proceso, de una liturgia festera, por decirlo de alguna forma. ...y está, implica, está ahí en medio de, de las representaciones tradicionales del misterio... ...como una parte más, pero bueno, al final, eh, ¿qué vamos a hacer? Si no se puede hacer una cosa, pues se puede hacer la otra... ...y yo creo que la, la Nidra Bat tiene suficiente entidad por sí misma... ...como para brillar, eh, nunca mejor dicho, fuera de, de esas otras... Eh, ...de las representaciones del misterio de la, de los, o de más actos, ¿no? Pues bien, la pandemia nos ha quitado muchas cosas, esperemos recuperarlas poco a poco, pero lo que sí que nos ha dado es mayor calidad del aire, según el estudio realizado y además dado a conocer por la concejal de, de Compromís, la concejal de Movilidad. Un estudio que dice que se ha reducido a la mitad la contaminación atmosférica, aunque todavía sigue habiendo elevada contaminación en algunas avenidas por el tráfico, como la Avenida de la Libertad, o Vicente Blasco Ibáñez. Este estudio realmente le sirvió a la portavoz eh, Esther Díez de Compromís para avalar su, su política tan polémica y tan criticada de movilidad. Dijo que no solo la pandemia, la reducción en el tráfico por la pandemia ha contribuido a mejorar la calidad del aire, sino también la teatonalización de la corredora. Por eso puso en valor todas sus acciones políticas que está emprendiendo, carriles bici, reducción de aparcamientos y peatonalización del espacio público. ¿Qué opináis de las declaraciones de Esther diez, Manolo? Hombre, que me estaría bien saber qué tanto por ciento se debe a la reducción del tráfico por la pandemia y qué tanto por ciento a la peatonalización de las calles. Yo me temo que lo primero es mucho mayor, no solo en Elche, que, que siempre hemos tenido una calidad del aire razonable sino también en toda España es un asunto que ha pasado ha pasado en todo en todo el país eh, bueno yo creo que es una cosa normal que la concejala aproveche un estudio para vender su política para vender su moto en esta uh -huh. en esta ocasión su bueno, moto eléctrica su, su, su moto eléctrica iba a decir que su bicicleta <ríe> su bicicleta sí sí su bicicleta eh, lo ha vendido y lo ha vendido eh, os pregunto lo está vendiendo bien Bueno, Porque las críticas eh, parece que se han suavizado con el éxito de la peatonalización y eh, con los carriles bici que se han implantado y que, por ejemplo, en la avenida Juan Carlos I, que fueron tan polémicos, eh, pues el tráfico se ha reducido bastante. Yo creo que el éxito de la peatonalización de la corredora estaba asegurado desde muchos años antes. Eh, no creo que el problema fuera la peatonalización de la corredora, sino cómo peatonalizar la corredora o de dónde se pagaba, si pidiendo un préstamo, si a través del presupuesto del nuevo mercado central, yo creo que ese era el problema básicamente, pero todos los grupos estaban de acuerdo en peatonalizar la corredera, cómo hacerlo era, era el problema. Eh, bueno, yo sí hay una cosa que es de alabar mmm, para Compromís, es que ellos, están, ellos cumplen sus promesas y están en su política, nunca se han ocultado, ni han dicho qué es lo que querían hacer, eh, lo están haciendo y lo están llevando a cabo. Puedes estar de acuerdo o no con algunas actuaciones. A mí en general me parece que hay algunas que están bien, pero hay otras que van a suponer un problema real para los ilicitanos. No es lo mismo peatronizar la corredora que quitar, creo que son 15.000 plazas de aparcamiento en total en toda la ciudad, ¿no? O me he pasado. Mm, o no, creo o, que no tantas. O 9.000. Sí. ¿no? 5.000 o 8.000. Perdón no porque sé, estoy hablando de no memoria. Lo, no o sea, lo estoy recuerdo. Estoy hablando de memoria. Eh, pero lo pero, estamos viendo estamos viendo claro, que se han reducido las plazas de aparcamiento reducir en las plazas de aparcamiento en ciertas zonas como eh, sector quinto barrio de Carrús o la propia avenida de Alicante donde está previsto un Pedro Juan Perpiñán también, avenida de Alicante yo te lo digo porque trabajo uh -huh. en avenida de Alicante y sufro a diario lo que es aparcar en avenida de Alicante en, el, en la zona antigua de Altavís es muy complicado, entonces va a suponer va a suponer un problema grave decían, al, comentando con algunos vecinos me... me me decían, hombre, si al final vamos a estar media hora dando vueltas para buscar aparcamiento, eh, a lo mejor contaminamos el triple que lo que estábamos haciendo hasta ahora. También es una cosa que, que hay que eh, pensarla. Eso es lo que te iba a preguntar, Gaspar. Eh, es, eh, respiramos mejor, ya tenemos más calidad en el aire por la peatonalización y porque estamos suprimiendo el tráfico privado, pero los conductores están sufriendo muchísimo, ¿no? Eh, eh, durante estos días, precisamente por esa reducción de, de carriles para el tráfico privado, por esa política de movilidad, Jaspar. Claro, porque somos un, una ciudad eh, en la que no existe conciencia eh, de movilidad sostenible aún, por muchos carriles bici que se pongan. Entonces, uno coge, no piensa eh, si puede ir a un sitio andando o en autobús. Pero lo que piensa es dónde va a aparcar. Entonces, esa mentalidad hay que cambiarla por completo. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Manolo, que suprimir todas las plazas de aparcamiento es, es, vamos, es un duro golpe para todos los usuarios de esa zona y de los que pasan por esa zona o, o van a las zonas del centro, porque eh, no hay alternativa. El problema es que el ayuntamiento dejó de construir, dejó de promover aparcamientos subterráneos, que eso, pues bueno, cuesta pero un dinero, cuesta, pero al final... Es, es que también estamos hablando de aparcamientos gratuitos, también debería existir, deberían dejarnos aparcamientos gratuitos. Claro, claro, claro por supuesto, pero quiero decir claro, ahora, por ejemplo, ahí en el antiguo solar de Facasa el aparcamiento que hay, se va a construir, se va a poner uh -huh. un huerto. Uh -huh. Eso dicen que se va a poner un huerto para hacer la conexión de los huertos de arriba con el, sí. el palmeral del, del sur de la avenida de Alicante tal vale pero, pero que, eso Manolo, lo, si eh, ese, huerto, lo, ese huerto, ese aparcamiento en superficie lo quitan, tú en Avenida de Alicante supongo que muchas veces aparcarías ahí en, en la zapatillera. Bueno, yo do, doy más vueltas. ¿eh? Ah, te das aún más sí. vueltas. ¿Aún no no llego ahí porque, porque precisamente me pasa lo que dice Gaspar, que yo no tengo conciencia de, de... De ir a pie o en bici. Claro. Eh, de... de... ¿Cómo se dice? ¿De circulación sostenible? No De, de, movilidad, de, movil... sí. de movilidad sostenible. No tengo ninguna conciencia. Y creo que el resto de ilicitanos tampoco no, eh. tenemos. Yo hablo por mí. Claro, eh, pero, que, sí, que... no, pero indudablemente eh, el que suprimir aparcamientos, porque uno ya no es que se mueva durante el día, es que uno tiene que aparcar el coche por la noche para ir a casa. Entonces, ese era es un problema que no se han dado, no se han dado alternativas. Estamos viendo cómo se quita espacio para el coche y se ponen bicicletas. Eh, y, tal, y carriles bíceps y tal, pero no hay una alternativa de decir estos, esta zona, estos aparcamientos de aquí los vamos a llevar allá y usted tendrá que caminar un poco más, pero tendrá sus áreas de aparcamiento aquí en esta zona, ¿no? Porque claro, y luego están las distancias. Por ejemplo, si, un, si una persona de la zapatillera eh, de la zona esa que estamos hablando, del antiguo solar de FACASA, que aparca en ese solar resulta que tiene que aparcar, pongamos por caso, en el aparcamiento de la universidad, de enfrente de la estación de autobuses, pues pensará que el camino ese de la balsa del Moro, que tiene que ir hasta allá, eso vamos, eso era la otra, el, el confín del, del mundo. ¿no? Entonces, claro, ese es también el concepto que tenemos. Entonces, eh, yo creo que al final tenemos que ir eh, acostumbrándonos a que hay que buscar formas alternativas y hay que hacerlo acompasado quitar aparcamiento y, y, y quitarle espacio al coche con facilitar, porque los vehículos no desaparecen, hay que facilitar eh, alternativas para que eh, los ciudadanos que pagan sus impuestos, sus impuestos municipales de vehículos y tal, que tengan eh, una, una alternativa a eso. ¿no? Entonces eso es lo que creo que falta. Bien. Y de hecho, por ejemplo, hay cosas que no se entienden. O sea, por ejemplo, el carril de, de Juan Carlos I y la Avenida Alicante. El carril bici, ese magnífico que han hecho, que me parece muy bien, llega a la corredora. Y se acaba. Y, y se corta. Entonces, los ciclistas piensan que el car la corredora es otro carril bici. Sí. Entonces, yo ya eh, eh, lo he comentado por activa y por pasiva en artículos, incluso directamente sí. en la concejalía, que no puede estar la corredora y, y estar pendiente si viene un, un ciclista a toda pastilla o viene una persona con patinete. Ese espacio debe ser absolutamente personal y cuando llega un ciclista se baja de la bici y va como todo el mundo andando, pero no hay forma, por lo que parece que sea una, eh, un anatema eso, prohibir a los ciclistas que vayan por donde les dé la gana, sí. porque estamos viendo como hay algunos que uh -huh. se saltan semáforos, van por la aceras, incluso con peligro de atropellar. Entonces, todos tenemos que concienciarnos, los conductores de vehículos a motor, pues concienciarnos que si es posible, preferible no coger el, el vehículo, mejor. Y los señores y señoras que van en bicicleta, saber que el peatonal, el, el, las zonas peatonales son para los peatones. Y ellos se tienen que convertir en peatones cuando vayan por las zonas peatonales. Pero eso, y lo dices, ese... eso lo dices tú, Gaspar, porque la ordenanza no prohíbe al ciclista el claro, por pero la llegue No la no eh, tampoco, bueno. No lo prohibía ir por las aceras. Ya. ¿Y por qué tienen que ir por las aceras? Sí. Cuando las aceras son de determinado ancho, los ciclistas pueden ir por allí. Pues no, los ciclistas van por la vía y eso es para los peatones, es que al final todo es para el peatón pero sin el peatón, como decían la, el famoso dicho ese de la despotismo de ilustrado no sé, ¿no? Yo, yo creo que también es, es un problema de, de prioridades porque la gente de los barrios ve a lo mejor que se están quitando aparcamientos para hacer carriles bici cuando tienen las aceras sin cambiar hace un montón de años, entonces claro, te encuentras Con, con contradicciones increíbles de carriles bici en los que se han gastado miles y miles de euros, vale que es un programa europeo que tienen que aplicar antes de una fecha para poder cobrarlo, pero, pero luego con aceras que llevan 30 años sin cambiarse, entonces claro, hay unas contradicciones importantes. Lo cierto es que los conductores, si están en estos momentos atrapados en alguno de esos eh, carriles que se han quedado estrechos en el centro de la ciudad, supongo que estarán diciendo, menudo ayuntamiento que tenemos. Vamos a pasar al debate sobre el estado del municipio. perdón, Arroz, sí. es que eh, tenemos que ser conscientes de que cada vez circular por los centros de las ciudades va a ser más farragoso más engorroso, más lento y, y más cabreante, pero no en Elche, en cualquier ciudad. Sí, en todos lados. Hay que, ir a hay que ir a cualquiera, entonces, ese tipo de, de medidas que se aplican eh, tienen que estar bien aplicadas para que haya circunvalaciones, que haya zonas para evitar la, los centros y cuando vas al centro que haya zonas para aparcar. Que lleva, paso, llevamos, llevamos 100 años adecuando las ciudades a los coches y ahora hay que no podemos cambiar en en un año y medio o en dos años esos cien años y convertirlos y convertir las ciudades en, en totalmente habitables o peatonales pero que hay si, que empezar no, ¿no? hombre hay es que empezar. indudable es indudable que hay que empezar pero yo creo que como bien decía Gaspar hay que hay que sopesar y sobre todo encontrar un término medio Y, y en el que vayamos progresando poco a poco, porque si no va, va a ser un shock importante. Pues sí, lo, lo cierto es que las alternativas también hay que darlas con circunvalaciones y aquí tenemos una, la Ronda Sur, que todavía está inacabada. En el debate sobre el estado del municipio, el alcalde en la segunda parte, que fue solo política, ya anunció que está redactado el proyecto Menos Mal. Ahora veremos cuándo se licita. Pero lo importante de esta segunda parte, de esta jornada, eh, supongo que la seguisteis como todos, fue eh, que puso de manifiesto que ya no hay espacio para el diálogo político. El líder del Partido Popular, Pablo Ruz, y el alcalde, Carlos González, ya creo que han llegado a una situación sin retorno, en la que difícilmente podrán llegar a acuerdos. ¿Qué valoración hacéis de lo que vimos en la segunda parte del debate? Gaspar, eh, comenzamos por ti. Yeah. <risa> yo ya me despaché con la magnífica columna y tal, quiero decir que al final yo creo que nos cunde el descontento y la desazón entre la ciudadanía y, y, y ya por eso ya no es por el tema que le llaman de, del desapego a la instituciones y, y demás eh, sino por la forma de actuar, yo, yo creo que en fin, un debate sobre el estado del municipio es para ponerlo todo sobre la mesa y Y hablar y discutir y demás. Pero claro, en el, es que eso es lo que, lo que hicieron los representantes sociales fue exponer cada uno desde su punto de vista lo que, lo que faltaba, lo que reclaman y lo que está pendiente y tal. Eso es su papel. Y creo que fue lo mejor de las dos jornadas, por supuesto. <risa> eh, aunque la alcalde dijera que era un tostón. <risa> pero bueno, eh, luego la segunda parte sí que fue un tostón. Porque claro, estar oyendo lo mismo de los plenos y una y otra vez. Entonces, claro, ahí se supone que eh, se deben presentar una serie de alternativas y, y buscar. Había algunos más sosegados y más, eh, como el caso del, del concejal no adscrito y de la representante ciudadana era un papel más, eh, más comedido y más buscando acercamientos. Pero, claro, el problema es que ya estamos en clave electoral. Y, de hecho, Pablo por ya lo ha dicho. Ya ha ya lanzado la campaña y y él ya va lanzando propuestas para cuando sea alcalde dentro de los años. Eh, entonces, claro, todo está marcado por eso. Hemos pasado una etapa eh, extremadamente polarizada por las elecciones nacionales, seguimos polarizados por, el, por la cualquier cosa, nos polariza cualquier cosa, es decir, si uno dice que hace buen tiempo y otro dice que, que no le parece así, pues ya está polarizado el tema, debate y todo eso. Entonces estamos siguiendo estamos siguiendo esas telas y entonces, claro, son improductivos porque los ciudadanos no ven que se hablen de sus problemas reales, se ven que se utilizan unas, eh, unos problemas que existen supuestamente para atacar al contrario. Y ya no digo solo de la oposición, el Gobierno pues está en una situación un poco autocomplaciente, de decir, claro, es, esto lo hemos hecho, esto tal, pero claro, hemos hecho cosas que vienen desde hace tres o cuatro años o más. ...y se anuncian cosas que no están hechas aún como si estuviesen hechas... ...ahí tenemos la ampliación del parque empresarial... ...pero vamos a ver, la ampliación del parque empresarial que lleva cinco años... ...aún no se ha puesto ahí una piedra... ...la Ronda Sur, está el proyecto no sé qué... ...bueno, pues lo mismo, ¿no? Entonces, claro, se vive en un mundo ahí de fantasía... ...unos y otros... ...y entonces, pues eh, eso a los ciudadanos no les llega... ...porque quieren soluciones que se llevan... ...vamos a ver, ustedes hacen esto... No nos parece bien. Apuntamos nuestra propuesta y el equipo de gobierno dice: Oiga, pues de las tres cosas que me dice usted, voy a cogerle dos porque me parecen interesantes. Y otro así, es decir, todo eso es lo que espera el ayuntamiento, es lo que espera el ciudadano. Pero no, hay una cerrazón y aún más, ¿no? Porque eh, la polarización y, la, y el diálogo de sordos continuará. Eh, vale. continuar de estos dos años Vale, pues eh, Manolo ¿el alcalde vive en un mundo de yuppie con tantos anuncios y creyéndose que va a conseguirlo todo y Pablo Ruiz en un mundo de terror con tanto pleito judicial? No, eh. ni una cosa ni la otra yo estoy de acuerdo con, con Gaspar, a mí me pareció un tostón mmm, decepcionante eh, el debate y bochornoso a, a, a ratos eh, No sé, creo que en el año 2021 eh, si van a invitar a los representantes sociales y no les van a escuchar porque me jugaría una mano a que ningún miembro del equipo de, de gobierno es capaz de hacerte un resumen de lo que dijeron los representantes de la sociedad porque yo me, fi me fijé en los planos que había y poca gente les estaba escuchando. Entonces creo mmm, que estos debates son interesantes pero hay que cambiar el modelo. Tienen que cambiar el modelo porque si no, no sirve de nada. Porque al final es, es repetir un pleno otra vez que tiene muy poquito interés para la, para la opinión pública. Y bochornoso me, me refiero porque yo vi en la segunda parte del debate que por parte del alcalde se, se sobrepasaron líneas rojas que, que no deberíamos de sobrepasar, entrando en aspectos personales de Pablo Ruz, sobre el colegio en el que trabajaba o... O dejaba de trabajar, y creo que eso fue, que eso fue bastante. Eso fue lo más duro, ¿no? Mm. Cuando dijo que se había conseguido la plaza porque, por la genuflexión, por arrodillarse, ¿no? Mm. Es un colegio. Y por ser un colegio sí. religioso. De es un locos. colegio concertado, y, y que no creo que. Me parece que es una falta de respeto total a, a los profesores que trabajan en centros concertados y, y al propio Pablo Ruz, que creo que no hizo ninguna alusión a la vida personal del alcalde. Me, me, me, pareció, me pareció una, una salida de, de Tiesto bastante, bastante importante. ¿Y, y esa, esa frase sí, pero, supongo que se la reprocharían muchos de los compañeros o no de, de eso, equi del equipo eso de gobierno? Es producto de la situación ¿no? cuando se le hace sí. tanto, porque estamos viendo en la política nacional, que hay más ataques personales que ataque la gestión directa. Y cuando la gestión directa está mal, Se convierte en un ataque personal. Usted es un inepto, un inútil, un tal. No, usted ha hecho esto mal por esto y por esto, ¿no? Entonces, aquí, eh, el, el peligro que tenemos es que lleguemos a esto. Pablo Ruz le dice: Usted, usted no ha trabajado en la vida tal. Bueno, el alcalde ha ejercido en la época que estuvo de. que no fue. El que dejó el Congreso, estuvo trabajando de abogado y tal. Entonces, pues bueno. Bueno, vale, bueno, eso... pero vamos a aclarar una cosa. Estuvo trabajando de abogado con sueldo compensatorio del Congreso, que así también trabajamos tú y yo, ¿eh? Con dos mil y pico euros al mes, eh, que eso también está bien. Cuando pero sale, prema. No sé si la gente lo sabe, pero cuando, sale, cuando los diputados salen del Congreso, no, no. que cobran una nómina importante, no, no. luego tienen un sueldo compensatorio durante dos años, que fue la época en la que Carlos González sí. estuvo en ese impasse entre el gobierno de Zapatero y el de Rajoy, en el que llegó a la Secretaría General del, del PSOE Delche de uh -huh. Pero vamos o sea, a ver, Manolo... Pablo Runo hizo mención al sueldo compensatorio. Dijo, usted no ha trabajado nunca y va a saber lo que es trabajar. Esas fueron sus palabras. Entonces, claro, hizo, hizo mención a que él no había trabajado antes. Entonces, el otro, que, si vengo a referirme, no estoy hablando de concreto, sino sí, sí. cómo eh, un, entra en la esfera privada del de de, de, de alcalde y el alcalde responde de una manera pues, poco acertada. No. Eh, la, la, la, lo ponía como ejemplo de cómo las situaciones más sí. impensables conducen a una a una situación de ataques personales que no tienen, tiene sentido. ¿no? Entonces, efectivamente, ahí, en la segunda parte, no se contestó, a lo, aunque hubo una charla larguísima del alcalde en la primera, respondiendo a cada uno de lo que dijo y tal, pero los concejales respectivos no contestaron a los problemas de los ciudadanos en la segunda sesión. Se, se, se machacaron entre ellos, entonces pff, igual había sobrado la segunda sesión, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, eso da también una sí. digamos, situación, una idea de cómo está el nivel y que lo vamos a ver más pleno, porque el próximo sí. pleno pues ya tendremos otro conflicto, porque, otro, otra situación, porque se presentará una moción de la contra los indultos y todo ya, esto. Madre mía, vuelven entonces, otra vez pues, bueno, a traer la política nacional al Pleno. Algo que si se nada, equivocan, los... se equivocan por completo. Bueno, va, van, a, van a obligar a, a los representantes locales a mojarse mm. en temas eh, muy espinosos, claro. Y, y va a ser, bueno, va a pero, ser complicado eh, para, pero, para ellos. Claro, los efectos de eso se persiguen poner en evidencia ante la opinión pública. Pero bueno, aquí todo el mundo sabe ya cada uno más o menos de dónde... Para, hacia dónde se inclina, con lo cual, pues bueno, igual que la defensa del rey y tal, bueno, pues qué sentido tiene que traer una moción de defensa del jefe del Estado a... Con a los el... problemas que tenemos. Eso es curioso claro. porque lo dicen todos los, todos los partidos, cuando están en el gobierno, <ríe> critican las mociones que le trae la oposición y viceversa, eso suele claro. pasar siempre, cada vez, sí. cada vez que hay un gobierno distinto en el, en el ayuntamiento se critica... Se critican esas cosas porque lo que, a lo que juega la oposición siempre es a poner contra las cuerdas al gobierno y la estrategia, la estrategia del PP está muy clara. Hay un cambio, o parece que hay un cambio de tendencia en el panorama nacional y, y van a intentar explotarlo todo lo que puedan. Y, ¿Y vosotros veis un grupo popular cohesionado? Lo digo porque hay mucho personalismo por parte de Pablo Ruz. Manuel Ruz. Bueno, yo no... Yo... Por lo, bueno, por lo que me llega, hay un grupo popular. Por <risa> <risa> lo que te llega. ¿no? Bueno, sí, no, quiero decir, tampoco existe un cuestionamiento de, eh, del, del, del líder así, el, por supuesto que habilidades públicamente no existe. Eh, en fin, ya se cuidará quien, quien, quien quiera cuestionarlo de hacerlo públicamente. Y luego dentro, pues, bueno, pues comentarios, ya hablo con algunos concejales y concejalas y me dicen, pues bueno, que la cosa está parada, que no hay actividad. Que este hombre, pues con lo de Madrid, pues él quita tiempo a estar aquí, pero bueno, por otra parte, pues dicen, bueno, en fin, como que tampoco es una cosa así, porque también hay que entender que concejales que con plena dedicación, de dedicación exclusiva, creo que hay dos en el grupo, ¿no? Hay dos, o, sí. Hay dos, con lo cual, pues tampoco los demás concejales bueno, tampoco. Bueno, no, no, no, me mentira, son cuatro medias lo que ya tienen. Son ya, dos bueno, que son cuatro medias. Sí. Cuatro medias. Entonces, quiero decir, bueno, no existe ningún planteamiento así muy crítico eh, respecto a eso. Quiero decir, no estamos en la época de Mercedes, que Manolo conoció bien, con donde uh -huh. hubo, sí, que al final hubo divisiones de algunos uh -huh. concejales y que no estaban de acuerdo y abiertamente discrepaban, ¿no? Eh, pues, pero vamos, ahora, eh, pues bueno, pues se critican algunas cosas, eso sí, coinciden en que a lo mejor la actividad, la. ...se centra mucho en temas nacionales, la oposición... ...y no hay una oposición aquí más que eh, la opacidad... la falta de transparencia y tal... ...y en cosas menores de, de, de que no les pasan informes y tal... ...y bueno, y ahora pues lo fían bastante... ...parte de sus posibilidades a la denuncia... ...de las facturas uh -huh. de ser irregulares, repitiendo irregulares... ...intentando repetir eh, lo que pasó en la época... ...de Alejandro Soler con sus facturas... ...a ver si lo desgastan y tal... Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues así lo es que, lo, que, lo que veo yo la situación, ¿no? Hombre, yo, yo creo que eh, en la oposición hace mucho frío siempre. Lo la oposición que, es muy complicada. Sí, pero hablamos del Partido Popular, sí, que tiene sí. años de historia de división. Sí, sí, creo sí, que sí. es tradición, por eso yo, lo pregunto. Yo creo, que, yo creo que hay un cambio significativo con la época de Mercedes Alonso. Eh, no por la valía de los concejales ni por la personalidad de ellos, sino por la mano izquierda que tiene que tiene Pablo Ruz. Me imagino que... Yo, yo sí veo un grupo bastante cohesionado, ¿eh? porque los sigo y los conozco a todos, pero hombre, que, hay, que habrá críticas seguro. No, nadie se puede dignar a ser español sin criticar a su jefe. Eso está más claro que el agua. Pero, pero vamos, yo veo un grupo bastante cohesionado. No tiene nada que ver ¿eh? con, con grupos anteriores y, y bueno, ahí hay, hay, tienen bastantes esperanzas, ¿eh? Y sobre los pagos esperanzas de conseguir buenos resultados para las elecciones porque le pasará factura al equipo de gobierno este, todos los juicios, que bueno, más que juicios, demandas judiciales que ha presentado o ha interpuesto el Partido Popular. Yo creo, y esto es una opinión personal, que al final, excepto en poblaciones muy pequeñas, en poblaciones como, tan grandes como Elche, de 240.000 habitantes, eh, la tendencia nacional es la que prima el voto vale. sí, es la que prima el voto se ha visto en básicamente todas las elecciones. porque han tenido todos los partidos candidatos muy buenos y candidatos muy malos y con resultados muy dispares en en 2019 eh, a ver las eh, el voto autonómico y el voto nacional decía otra cosa de lo que luego se tradujo en el voto local ciudadanos sacó 25.000 votos en la, para la Generalitat Valenciana, y un mes después mmm, perdió 16.000 votos en la ciudad de Elche. Con esos votos que quizás se trasvasaron en parte al Partido Popular, eh, estoy convencido que hubiese gobernado el PP con Vox y con, el, y con, con Ciudadanos. Pero bueno, los 500 votos que decía Pablo que le faltaban Sí, es que la apuesta... En un principio, la quiniela que yo hice era ocho Partido Popular, cuatro Ciudadanos y dos Vox Y al final, fíjate cómo quedó, fue nueve, eh, dos, dos. Sí, pero de todas formas, esos votos no tienen en cuenta que el Ciudadano se rompió. Con lo cual, tampoco hubiese tenido ahí garantizado eso. Bueno, en cualquier caso, faltan dos años, vamos a ver, porque la, el, PP, el PP ha salido de todo... O sea, el gobierno está saliendo de todo este embrollo que... Del, del, que ha causado muchos aspectos con la eh, atención a la pandemia y tal, aún con, según algunas encuestas con cinco y seis puntos por delante del PP. Es decir, el PP no ha sido capaz de revertir la situación en esta estos año y pico que llevamos eh, de Pero pandemia. Pero encuestas locales, dices, o nacionales? No, no, nacionales. Me refiero nacionales. Las locales no no las conozco si las hay. Me refiero por lo que comentaba la tendencia nacional. El PP sí. El PP ha subido porque estaba venía de unos niveles bueno, bajísimos y ha subido. Sí, sí. Pero bueno, quiere decir que no ha, no ha sobrepasado al, al PSOE aún, con lo cual habrá que ver en estos dos años lo que pasa. En la gestión municipal habrá que… que, que claro, será también importante saber si continúa el, el mismo cabeza de lista o hay renovación en el PSOE, con lo cual eh, también variará mucho. Habrá que ver de aquí a allá eh, todo lo que se ha hecho, cómo lo valora la ciudadanía. Y habrá que ver por pues, lo que comentamos de tendencia nacional, qué pasa con Pedro Sánchez en los dos años que quedan la economía, todo, en sí, fin, todo bueno, está queda, muy incierto el panorama desde luego Quedan dos años y a nosotros ya no nos queda tiempo en la tertulia porque hemos llegado a las 10 en punto, tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen por eh, la señal de tele -Elch. solo decirles que la glorieta comenzó a las 9 y 18 minutos de la mañana su tertulia de los miércoles con los periodistas Manuel Matarredona, a quien tenemos en el estudio y por teléfono tenemos a Gaspar Macía para analizar la suspensión del misterio delche de la vacunación y estábamos en estos momentos ya cerrando eh, pues el capítulo del debate sobre el estado del municipio que se cerró con mucho riz y raza entre el Partido Popular y el eh, PSOE concretamente entre el alcalde y Pablo Ruz y hemos terminado hablando también de la situación del Grupo Popular, si estamos ante un Partido Popular en Elche liderado por Pablo Ruz, cohesionado o no Queda mucho por ver y también eh, quedan muchas tertulias por analizar más asuntos. Así que, Gaspar Macía, muchas gracias. Hasta supongo, la próxima. Hasta la próxima y supongo que tus vacaciones hasta la segunda dosis de la vacuna no las vas a emprender. Bueno, bueno, yo ya he dicho que mis vacaciones no van a ser de viaje a ningún sitio, con lo cual no tengo problema porque si estoy aquí en Arenales puedo venir rápidamente a que me vacune, pues algo que, que me pongan la segunda ya pues... Eh, pues... Cuando, cuando quiera pues lo, el, agradezco la torpeza de la Consejería de Sanidad por llevar eh, de esta forma tan mal el asunto de los mayores de 60 a 65 años con lo de la segunda dosis de AstraZeneca que ha sido anulada por, para vosotros. Así que lo agradezco porque te tendré, te tendré durante el mes de julio. Gaspar, muchas gracias. Muy bien, vale, y, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Y Manolo. ¿A ti cuándo te toca la vacuna? ¿Tú eres de los 40? Sí, yo no me han llamado todavía, todavía pero, pero espero tienen, que. Tienen que citarte ya. Espero que de aquí a final de mes. Espero. Es. La, con ansiedad. La previsión <risa> es que iban a llamar esta semana a sí, los de 40. Está, van por los del 75, yo soy del 77. O sea que no me queda mucho. Bueno, pues contaremos contigo también en, en próximas tertulias. Encantado. Muchas gracias. Gracias a todos. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 tele -Elch, Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues pasan cinco minutos de las diez de la mañana y tenemos que hablar de un drama que hemos vivido en este país Se calcula que en España fueron robados unos 300.000 bebés Estamos diciendo 300.000 bebés Desde los años 1940 a 1990, de los propios incluso hospitales donde se daba la luz. Pero el paso del tiempo se ha convertido en un gravísimo problema para las víctimas que reclaman justicia, porque los delitos han prescrito la mayoría. Es por ello que se ha reclamado una ley para castigar a los culpables y reparar así el grave daño causado a las víctimas. Una lucha que llevan años batallando los afectados y uno de ellos, pues eh, de esos afectados lo tenemos aquí, es la familia de la ilicitana María José Picó, a quien damos la bienvenida en este programa. María José, muy buenos días. Hola, buenos días. No te traemos solo como víctima, sino también, llevas años buscando a tu mediza uh -huh. sino también como presidenta de la Asociación Provincial de Víctimas de Bebés Robados y Adopciones Irregulares. Bien, bien. Antes de contar tu historia, me gustaría que nos comentes en qué situación os encontráis ahora, las víctimas, qué os ha dado los gobiernos que se han sucedido desde que eh, pues, se dio a conocer eh, este asunto, este auténtico drama. María José, ¿en qué momento estáis? Pues ahora mismo Acércate estamos, al micrófono. Ahora mismo estamos en un momento de, de desilusión, pues porque todos los casos, prácticamente todos están archivados, ...sin investigar, por donde pasamos todos a poner las denuncias... ...para que se investigue precisamente es por Fiscalía de Menores... ...pero, eh, como te comento, sin investigar apenas los casos se archivan... Y, ...y nada, como no hay ninguna ley, nada que nos ampare... ...pues estamos así, esperando con ansiedad que se apruebe esa ley... ...esa proposición de ley que está en el Congreso... Y que de momento está bloqueada, parece ser, está en un momento de trámite de enmiendas y, y parece que está bloqueada, sobre todo con el tema de si se, eh, si se cataloga como crímenes de lesa humanidad o no. Y esto cambiaría mucho la situación, porque de no ser así eh, prescribiría los casos, con lo cual no necesitaríamos ninguna ley. Y, y bueno, y aquí se acabaría nuestra esperanza. Pero, o sea, habéis conseguido al menos eh, llevar al, al Congreso de los Diputados una ley. Sí, sí. Esto se consiguió. ¿Cuánto tiempo lleva bloqueada esa ley en el Congreso de los Diputados? Se presentó en 2017 y luego, eh, con el cambio de gobierno, fue en el 17... Perdona cara me... No lo recuerdo, pero... Tengo un lapso. Bueno, y entonces ahora se volvió... Tanto... Sí, sí, se volvió a presentar y lleva como un año ya admitida a trámite. Eh, un año lleva, sí. ¿Y, y estáis reuniéndonos con, los, con el gobierno? Eh, ¿Qué os dice el ministro de Justicia o la ministra de Justicia? Bueno, de momento no hay reunión con ellos, solo que está en ese trámite de enmiendas y hay que esperar. Nada más, no hay nada. Esperanza, sí, esto seguro que saldrá adelante, pero mientras... Claro, si esa ley no sale, eh, ustedes no tienen nada que hacer. Entonces, las investigaciones ya las llevan al ámbito privado y los culpables van a salirse de rositas. Sí, aunque no es el objetivo principal el buscar culpables. ¿No? ni No, el, el objetivo principal es encontrar... A, a esos bebés que hoy son personas adultas, al igual que las personas adoptadas, buscar sus orígenes a, a su familia biológica. Ese es el objetivo principal. Vale. Sí. Pues esa es la batalla que en estos momentos está, la política y la judicial. Pues hablemos de, de las historias que hay detrás de esas familias que están buscando. En su caso usted busca su melliza, sí. no es su gemela. Con lo que no. no sabe si se parece o no Exacto. A usted. Exacto, sí, el parecido puede ser mayor o menor. Pero no lo sabe, con lo que eso dificulta aún sí. más. Eh, ¿Qué pasó con su melliza? Eh, ¿Qué le pasó a su madre? ¿Dónde, dónde comienza toda la historia de ustedes? Bueno, ¿Dónde pues... dio a luz su madre? <risas> Fue en el año eh, 1962. Y, y en esta ocasión, eh, el ginecólogo que trataba a mi madre le... ¿Era deiche? Sí. ¿Quién era? Eh, bueno, es que no prefiero... Decirlo. Sí, vale. No Sí, no por nada, simplemente... No, no, bueno, nada. pues su ginecólogo la deriva a, a Alicante, al Hospital de Alicante, en esta ocasión. ¿Por qué al Hospital de Alicante? No se sabe, porque no había ningún problema. Mis hermanos, dos años mayor y la otra dos años menor que yo, nacieron aquí, en estas clínicas, y en esta ocasión pues la deriva al hospital de Alicante, sin la, más. Ella siempre había dado a luz en sí. el. este, porque le correspondía en el. Sí, che. bueno, este señor dijo que su clínica estaba completa y no había camas en esta ocasión, entonces la deriva a Alicante. Eh, es de noche cuando mi madre eh, va a Alicante, con mi, acompañada por mi padre y mi abuela, y cuando llega, mmm, nacemos rápidamente, fue un parto rápido, sin ninguna complicación, y mi madre nos ve nacer a las dos, eh, E inmediatamente lo siguiente que recuerda es verse ella sola en una habitación, ella sola se despierta allí, nos ven a hacer y por lo visto ahí la dormirían y ella solo, el siguiente recuerdo es verse en esa habitación ella sola, donde no había acompañante en la habitación ni le permiten quedarse a mi padre o a mi abuela con ella esa noche. Eh, los bebés no estábamos con la madre, estábamos en el nido. Y dos, y dos veces al día, en una camilla, uno al ladito de otro, nos pasaban con las madres, a la hora de la lactancia, notaban el pecho y otra vez a la camilla, al nido. Con lo cual, eh, nadie, a la hora de visita, eran dos horas al día, sería a las cinco de la tarde. Eh, esas dos horas nunca, la visita, que casi siempre era mi abuela, porque mi madre siempre decía, me encontraba tan mal que solo quería ver a mi madre, eh, pero nunca mi abuela nos vio, porque a esas horas de visita no nos pasaban para la lactancia, es decir, que solo a, a mi hermana la vio mi madre, viva, y muerta no la vio nadie. A las, la segunda noche, a las 12 de la noche, una monja desde la puerta le traquea a la habitación y le dice que una niña está malita. Cuando mi madre le pregunta, le dice que se queja. Y a las 4 de la mañana, 4 horas después, la misma monja desde la puerta le traquea diciéndole que la niña ha fallecido. Y ya está. Mi madre recibe esa noticia sin el impacto normal de, de, de, de lo que supone que tu, hijo, tu hija se ha muerto. Eh, ella durante toda su vida siempre comentaba que se quedaría tan débil que, que ella tenía alucinaciones, tuvo algún de, desvanecimiento esos días que estuvo ahí en el hospital porque luego estuvo una semana... Eh, se debía estar eso, ese tiempo en aquel entonces. Y, y nada, ella pensaba, pues me quedé débil, porque nunca por la mente de ellos pasó que a su hija se la robaron. Claro. Desde luego, eh, la situación no era fácil porque cuando mi padre al día siguiente, como cada día, iba a mediodía a verla y mi madre le dice lo que había pasado. Alguien con bata blanca que él no identifica si era médico, se supone, le dice: eh, La niña ha muerto, y, y, ¿y dónde está mi hija? No, no, no se puede ver porque está, ha sido esta madrugada, ya no se puede ver. Tiene que traer, buscar una cajita de madera rápido en una tienda cercana al hospital, no tiene uh -huh. que ser funeraria. Mi padre sale de una, de una tienda de ultramarinos cercana, trae una cajita de conservas de aquella época, uh -huh. eh, la entrega allí y a las horas se la devuelven totalmente claveteada con el supuesto cuerpo de la niña en el interior y con un papel que, y le dicen váyase al cementerio que le está esperando el enterrador rápido porque van a cerrar, todo con mucha rapidez. el cementerio le, le, le dicen incluso el cementerio que tiene que enterrar? Claro, es que obligatoriamente todos los bebés se tenían que enterrar en Alicante, en la fosa común del cementerio de Alicante. Una fosa común. Sí, nadie podía llevarse a su bebé a su pueblo, donde nosotros aquí, donde tenías claro, el seguro de, de defunción y podías enterrarlo, no, a nadie se le permitía. Obligatorio era enterrarlos allí y, por supuesto, nadie podía ver a su bebé fallecido. Entonces, sí, tú llevas la cajita, con el, supones que con tu hija adentro, o sea, te lo crees, pero eh, ese, ese duelo nunca se llega a cerrar porque tú no has visto a tu hija muerta, pero te lo crees, te lo ha dicho un médico y tú sí, te lo crees. Claro. Eh, nada, él se dirige al, al cementerio, mmm, estaba esperando el enterrador, lo acompaña hasta el lugar de la fosa común, donde se deposita esa cajita, y ya esa cajita, mi padre siempre decía, en esta esquinita, tal, y se colmataba la fosa con esa cajita, ya estaba llena, completa. Se ponen dos palas de tierra encima y ahí quedó. Cuando a mi madre le dan el alta, quiere ver dónde está enterrada, vuelven a visitar el lugar y ya está, ahí terminó. Durante toda la vida, eh, ellos no, no, no pensaban, no la han robado nunca, pero sí pensaban, pues pudo ser una negligencia. Si la nena estaba bien, yo le daba al pecho, estaba bien, de momento se pone malita y se muere, pues se les pudo haber caído siempre en su mente qué pudo pasar ahí dentro en ese nido, algo pasaría por lo que la nena se murió. Y nada, eso es lo que toda la vida te atormentaba y demás. Pero cuando en 2012 sale por primera vez a la luz en televisión, pues que estos casos pasaban, es cuando y, y, se, y se comenta el perfil de, de, de los casos, cómo pasaba, pues inmediatamente. Ustedes eh, sabían ya que. O sea, yo me voy rápido a, a casa de mis padres y, y, y, y como cuenta. toda la vida se ha hablado, nunca se ha dejado de hablar de, de, de mi hermana melliza, de cómo fue, fíjate, el cura del hospital que pasó esa mañana a visitar, Francisca, ¿qué tal ¿Y las, y las gemelas? Pues una ha fallecido, que ha fallecido una cuando, esta madrugada, ¿cómo ha fallecido y a mí no me han avisado? Y ese hombre salió... Claro, para bautizarla. Claro, porque más en aquel entonces, un claro, bebé, claro. si estaba malito, se le bautizaba para no morirse, para garantizarle el cielo y no morir. Bueno, el cura eh, se indignó y salió entonces. Sí, sí, y salió indignado, ¿cómo averiguar por qué no lo habían llamado? Porque no se muere de repente, a mi madre le avisan a las 12 y hasta las 4 horas no le dicen que ha fallecido. ¿Y ese cura Pero nunca volvió? más se volvió, nunca más volvió el cura por allí, no se sabe qué pasaría, qué hablaría. Y, y ustedes han vuelto al hospital sí. eh, de, de Alicante a pedir, eh, ¿se acuerdan de los nombres de quienes atendieron a su madre? No, no. A pedir por lo menos sí, claro, el pedir... documento. Sí, ¿Y eh... quién figura en el parto? No, o sea. no, no, no hay historias clínicas. No Vas a pedir historia. la historia clínica de tu madre de aquel entonces y entonces pues, por las riadas del 82 y de tal se perdieron muchísimas historias. Eso es lo que nos dicen uh -huh. y entonces pues no hay historias clínicas. Bueno, pero también hay libros de registro donde costaba una mujer que ingresaba para dar a luz, no, no, todo se perdería en las riadas y no tienes nada, mi madre no sabe quién le atiende porque es la primera vez que entra a un hospital uh -huh. que ella ve a las dos enfermeras que estaban en el paritorio, pero nunca ve al médico que estaba realizando el parto porque tenía la, la banderola esa delante sí. que no te deja ver, además no podía conocer a nadie de allí eh, y luego vas al registro civil a, a pedir la licencia, a la, la partida de nacimiento y de función y te dicen que no hay nada O sea, su hermana no, no consta ni como viva ni como muerta allí, no tiene nacimiento ni defunción. Pero eh, cuando los bebés no sobrevivían 24 horas fuera del seno materno, quedaban inscritos como legajo de aborto, uh -huh. que, que tenía la misma información que, que da origen a la partida de nacimiento, pero eh, en legajo de aborto, y no, tiene, no da origen a la partida de nacimiento. Pero esos legajos... Eh, todos los anteriores al año 78 se perdieron en el registro civil de Alicante. Uh -huh. O sea, es todo muy tremendo, ¿no? Todo se pierde. Y luego vas al cementerio a pedir la licencia de aquel enterramiento, que sí que está, porque en el cementerio sí que suelen, sí que constan los bebés claro. que se dijeron que habían fallecido, fuese así o no, porque allí tenían que quedar registrados como que entraban al cementerio de esos bebés. Eh, en mi caso, en esa licencia de enterramiento, donde debía costar el nombre del médico que certifica esa defunción, está puesto el nombre de mi padre. No, sea, lo cual a su padre, sí, no hay ni médico, que... no, no hay nada, nada, eh, donde puedas tener eh, dato alguno de, de quién pudo hmm. estar en esos días, ni nada. En fin, y luego, curiosamente, allí en el registro civil de Alicante, donde sí que tengo mi partida de nacimiento, que, que donde debe Poner que era parto múltiple, tampoco lo pone, pone una raya y, y donde pido mi legajo de nacimiento, pues que es el papel que da origen a la partida de nacimiento y que es el papel que normalmente el padre o la persona que escribe al bebé lo lleva desde el hospital hasta el registro civil para, para dar origen a esa partida de nacimiento, pues el mío lo han dejado en blanco. Porque ahí sí que podría poner pues, un parto múltiple y datos de ese nacimiento y quién atiende quién tal, pero mmm, tampoco. El mío lo han dejado en blanco. Es curioso porque si yo tengo partida de nacimiento, ¿cómo no tengo la información que da origen a ella? ¿no? Que se deja en blanco es mmm, bastante curioso. ¿no? vale Y con todas estas pruebas, eh, supongo que ustedes irían a la Fiscalía sí, claro. del Menor. Sí, sí, fuimos a la Fiscalía del Menor, que son los pasos que hay que seguir para poner la denuncia. Y donde el fiscal vuelve a pedir todos estos documentos y, y igualmente no encuentra nada, le dicen lo mismo, pero él ve claro y dice que, o sea, ordena esa exhumación. Ah. Es la primera que se realizó aquí en la Comunidad Valenciana y, y entonces la prensa estaba la muy encima. Eh, fueron muchos medios. Sí, de comunicación. muchos medios, porque la prensa estaba muy encima. Y todos pedían si se podía asistir, se lo, se lo pregunté al fiscal y ese hombre que siempre se portó fenomenal con todos dijo que, que por supuesto que no tenía miedo a nada y que sí. Y bueno, y fue muchísima prensa y demás, pero eh, bueno en esa exhumación los únicos restos que aparecieron en el lugar, porque apareció, la cajita entera no estaba, pero sí un ángulo recto de esa caja, compatible con ella, que era una caja de conserva, no era la típica caja funeraria pintada de blanco. ¿Y, ¿Y ¿Quién les llevó a ese lugar para exhumar al, el cadáver? ¿Su padre? Porque el, el único que constataba... O... Eso, ese lugar lo tiene el cementerio. Cuando ya, te dan La fosa la, común, ¿no? La, sí, pero la fosa común, el cuadro 12 del cementerio, puede ser como esta mesa donde estamos, pero ahí hay 230 fosas comunes. No, no es una fosa común algún lugar grandísimo donde... No, no. Son eh, fosas de dos metros por dos y medio uh -huh. y, y donde... Se, donde por estratos se van colocando cajitas claro. conforme se van llenando y están totalmente registradas en, en los libros del cementerio. Y cuando pedimos la licencia de nuestro, del enterramiento, eh, están las coordenadas exactas uh -huh. dentro de esa fosa, en tal sitio, en tal extracto. Uh -huh. está, quiero decir, eh, te, a mi padre eh, recordaba solo delante de esa fosa la esquinita, es, es esta la esquinita. La fosa a lo mejor puedo pensar si es esta o aquella porque... Hoy en día está todo ese cuadro eh, cubierto uh -huh. de césped. Uh -huh. eh, anteriormente estaba, no había césped, con lo cual se podían identificar las fosas por su numeración. Claro. Pero se decidió en un momento dado, hace 15 años más o menos, poner césped y ahora ves eso, un campo de césped, pero ahí abajo están todas esas fosas. Es decir, que los bebés sí que están totalmente identificados el lugar, las coordenadas exactas, uh -huh. donde están. Si además está la persona que fue testigo de ese enterramiento... Lógicamente, si, uh -huh. si él no daba toda la descripción exacta de cómo era la cajita, si se colocó así, si se colocó en esta esquina, en el centro en tal, pues tampoco lo hubieran hecho. Pero mi padre recordaba perfectamente verse delante de esa fosa y el lugar exacto era esa esquinita que coincidía con lo que pone la licencia de enterramiento. Con pues lo que ustedes hallaron, es restos de una, de una caja que su padre identificó como la que claro, compró. Y, a que, y, que además, y se hicieron los, los análisis de ADN. Bueno, en esa caja, como solo era un ángulo recto, la tapa y la base se había, habían desaparecido, pero sí estaba la impronta, que es eh, la marca que deja sí. haber estado la caja ahí. Entonces, ahí en esa impronta no había restos. Eh, se puede pensar que estaba vacía pero no te da seguridad, no lo puedes decir con seguridad se vuelve a profundizar más por si eh, a lo largo del tiempo esos restos se hubiese movido algo la tierra y podían haber profundizado, pues volviendo a profundizar en ese lugar es donde se encuentran los únicos restos de bebé que había y que podía ser y son los que se llevan a, a toxicología junto con lo, las muestras de ADN de mi padre y de mi madre y 11 meses después pues para nada era negativo, exacto ¿Y eh, por qué hay una segunda exhumación? Yo pienso que, pienso, como estás acostumbrada a todo mentiras, a todo lo que rodea esto, pienso que fue una jugada más eh, y entonces nos dicen que no, para nada es hija de, eh, hay filiación, pero qué casualidad que junto con los restos de ese bebé había el fémur de otro segundo bebé, un fémur solo, ahí. ¿Quién dice que ese fémur no era de mi hermana? Pero con la mala suerte que estaba contaminado y no se le podía hallar el ADN. Entonces no se puede decir definitivamente no estaba ahí, puede ser ese fémur, pero como está contaminado, ahí se queda la duda, pero bueno, pues en ese momento no, denuncié. Ustedes usted no, no querían dudas, querían no, que se denuncié públicamente porque la prensa sabe que estaba uh -huh. encima pendiente sí, siempre sí, sí, y qué sí, resultados sí. y qué tal, pues mira, pues ahora pasa esto. Eh, entonces el fiscal dice que va a, a pasar el caso al juez para que se investigue porque quedaba claro. Pero a los dos días dicen, no, mira, que ha venido un nuevo grupo de responsables al cementerio y ellos dicen que en vez de haber 24 filas en la fosa común, hay 25, con lo cual no se exhumó en el lugar correcto. Era la contigua jugada. Destituyen al, al administrador del cementerio que trabajó durante 34 años porque hubo prensa, porque se supone que a lo mejor hablaría algo que no gustó. No sé. Bien. Bueno... Entonces, eh, el fiscal dice, no, no, pues me han dicho que, tiene que, que hay que volver a exhumar en la contigua. Y se volvió a exhumar. Claro, porque si te niegas, pues ya está, caso archivado. Y que se encontró nada. Nada es nada. Las cajitas totalmente identificadas, enteras, y, y nada, y para nada había rastro de aquella cajita. Para nada. Bien, ¿Y por qué no hay un juez que esté? Eh, ¿Hay algún juez investigando eh, no, su caso? No, verás, el, el fiscal se queda mm, perplejo, claro, ante, ante, eh, a, ante ese no hallazgo y dice que ahora sí que va a pasar al juez. Claro. Tremendo. A los dos días dice: Mira, lo siento, tengo que archivar el caso. ¿Cómo? ¿Me está hablando en serio? Dice: Sí, sí. Es que como no vive ningún enterrador de la época, no sabemos lo que hizo con la cajita. Y ahí está, archivado el caso. Además de que cuando no hay cuerpo, cuando en una exhumación no hay cadáver, en el lugar donde se busca, pues entonces si no hay cuerpo no hay caso. Tremendo, porque si no hay cuerpo es donde hay caso. No, la justicia dice no hay cuerpo, no hay caso, porque no tenemos con quién contrastar el ADN. Pero vamos a ver, y cuando una cajita aparece con el brazo de una persona adulta en su interior en vez de los restos de un bebé, Eso no es para investigar, no. Es, no. No hay cuerpo, no podemos... Claro, ningún juez quiere hacerse caso de, no. unas, de unos casos tan delicados donde ya apenas hay testigos vivos. Exacto. Eh, y ese sí, es el sí. problema que no solo tiene usted, sino todos los todos, que, eh, todos. como usted han podido, eh, porque usted ha avanzado mucho en su historia. Sí, pues porque tuve la suerte de que al, al, al, al ser la cajita de madera, al vivir mi padre que fue testigo de ese enterramiento y tenía que haber un testigo y demás, y además principalmente pues porque el fiscal consideró, al estudiar todo el caso, que estaba claro. Eh, como él me decía, tu caso es claro y en, es blanco y en botella, eh, con lo cual se ordenó esa exhumación. Y por eso eh, se constituyeron los afectados, se unieron y se ha creado en la asocia una asociación sí, provincial. Sí, eh, sí, ¿Cuántas por... personas pueden haber en, en Elche, como, en su situación? En Elche, no lo sé. En Elche es de donde menos, pues podemos ser 10 familias. Eh, como es provincial la asociación, pues somos alrededor de 120 familias donde hay madres que buscan a sus supuestos bebés robados y adoptados que buscan sus orígenes, claro. ¿Había organización eh, criminal? Eh, ¿Ustedes piensan que estaban todos organizados? Eh, que ¿Había complicidad? La justicia dice que no. Podemos pensar sin saber a ciencia cierta. No podemos pensar a ciencia cierta, pero es verdad que los bebés se robaban aquí, se trasladaban allí, allí hacían falta uno, aquí otro y tenía que haber una organización, si no, eh, me parece... Muy difícil hacer vale. todo. ¿Qué, ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? Aparte ¿Qué... de por en, encontrar a sus, a, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas pues, eh, supuestamente robadas, ¿qué les queda? La única esperanza es que esa ley, que es la que nos daría las herramientas para poder seguir para investigar de una vez lo que nunca se ha hecho y saber si eso, o sea, que se hagan exhumaciones, que se compruebe si esos bebés están enterrados o no, claro. y si están enterrados, se les da la familia, los entierran en su lugar y descansan. Una y si no están, que obliga a los jueces a investigar exactamente. lo que ahora no quieren y archivan. Exactamente, y que haya un banco de ADN nacional, ya. porque es lo que necesitamos nacional para todos claro. los afectados, donde haya cotejos claro. y haya encuentros de madres e hijos. Pues, mientras tanto, ¿cómo está la asociación? ¿Tienen ustedes ahora previsto reunirse con alguien del Gobierno? Sí, sí, tenemos reuniones con la Consellería Valenciana continuamente. ¿La Generalitat les apoya? Sí, sí. Totalmente. Porque esto estamos hablando también de si hay una ley de memoria histórica. Exacto, la no? ley de memoria histórica ampara pues, estos, estos casos, pero claro, no es, eh, no es lo que nos proporcionaría esa ley nacional que necesitamos. No, no les eh, vale. La no, no nos vale. O sea, sí se han hecho exhumaciones donde, por ejemplo, hace un mes más o menos en el cementerio Alicante se hizo una exhumación buscando mmm, represalias del franquismo y casualmente, como los bebés estaban en la parte más superficial de las, de las uh -huh. fosas, se halló una cajita vacía con, con, con dos trozos de loseta cerámica, eh, pues... Eh, pues simulando el, el peso. peso de un bebé. O sea, ¿tienen o sea, ustedes pruebas de que se enterraban cajas vacías sí, sí. Con, con, con manises? Sí, sí, eso se ha demostrado y sin buscar directamente bebés. Se estaba buscando personas adultas, pero lógicamente había que ir eh, primero sacando los bebés porque estaban en la parte más superficial. Mm, claro que los hay, de más afectados y... Supongo que las redes sociales ayudan muchísimo porque se encuentran y ojalá hubiera sido gemela y no miguiza porque sería idéntica a usted. Sí. Y eso sería mucho más fácil encontrarla. Mañana precisamente se estrena en Valencia un documental que ha hecho la Generalitat donde participamos muchos de los afectados de toda la comunidad y bueno, mañana es el estreno y estaremos allí. Ojalá encuentren lo que buscan. La finalidad es que pase por los colegios, institutos y que se conozca y que la gente joven también sepa qué pasó. Claro para no, que no vuelva para a que no vuelva... porque estamos hablando también de años en democracia sí esto sí también claro es una que vergüenza. sí por supuesto 1990 sí sí hasta los 90 estu esto estuvo pasando pues María José picó toda la suerte del mundo muchas gracias 101.4 Teleelch Radio marca no esperes a que ocurra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 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues es tiempo para eh, la actualidad. Comenzamos la ronda de noticias y lo hacemos con Marga García. Muy buenos días, Marga. Oh, muy, muy buenos días, Ros. Hoy qué tal se presenta la jornada de este miércoles? Bueno, pues se presenta tranquila en principio, sí, pero bueno, bueno, tenemos un conseiller, tenemos ¿eh? un conseiller, sí, pero bueno, no hay muchas previsiones, pero sí la visita de un conseiller siempre da para, mm. para diversos temas. Y además no es el conseiller de urbanismo, bueno, de mm. territorio, política territorial política y vivienda, uh -huh. es el que nos ha prometido la normalización del barrio de los Palmerales con el derribo de más bloques. Sí, eso es uno de los temas bueno, más importantes dentro de esa área, pero bueno, también bueno, pues le preguntaremos por otras cuestiones relativas bueno, pues al urbanismo aquí en la ciudad. Esa es, es la previsión más destacada, pero no es la única para este miércoles, porque bueno, el alcalde ha asistido esta mañana a la toma de posesión de nuevos funcionarios. También la Edil de Cultura asiste a la presentación ...del Teatro Clásico de la Alcudia... ...en la Universidad de Alicante... ...y además también hoy es, se lee el manifiesto... ...por el Día Mundial del Refugiado... ...que será en el Salón de Plenos. O sea, se Con una... lo que también se, se inaugura hoy o se proyecta hoy ese documental de Vengo de las Olas, sí, eh, que será en el realizado de... por Sergio León. Uh -huh. sí, en será en el, el centro comercial del de ALJU. En los cines del de ALJU. Uh -huh. Bien, pues eso tenemos en cuanto al Día del refugiado para concienciar a las personas uh -huh. del drama que supone uh -huh. las millones de personas, los millones de personas que se desplazan eh, pues eh, huyendo de la pobreza extrema, de las catástrofes, o de las tierras. y luego también bueno hablamos del covid ayer eh, teníamos esa, esa última actualización de los datos y bueno vamos viendo cómo que bueno se va reflejando se refleja una contención del virus actualmente tenemos una incidencia de 39 y bueno pese a que a la situación sanitaria bueno pues eh, se va controlando ayer por la tarde bueno pues el patronato del ministerio anunciaba que por segundo año consecutivo mm bueno, pues se han decidido suspender las representaciones de agosto, pues el motivo es el no poder garantizar la distancia de seguridad de las más de 250 personas que participan en las representaciones y también del público asistente. Y bueno, el presidente Francisco Borja, bueno, pues valoraba esta suspensión. Ah, ¿quieres que lo pongamos las declaraciones de Francisco Borja? No se oye muy bien eh, A ver si podemos... el sonido.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 Esas eran las declaraciones. El sonido no es muy bueno, pero lo oh, hemos reproducido. Sí, esas eran las declaraciones de Francisco Borja. Y, por su parte, el alcalde Bueno, pues lamentó eh, que tuvieran que cancelar las representaciones de la FESTA, pero es una decisión sí, no es. que respaldan desde el equipo de gobierno, porque la prioridad, dicho, es salvaguardar la, la salud de todas las personas que participan en el misterio, pero también de todos los ilicitados que puedan acudir a la Basílica, Bueno, pues a ver el drama asuncionista. Bueno, pues esperemos que vaya bien la vacunación y que vaya bien la tasa de incidencia, que está yendo bien, todo hay que decirlo, uh -huh. la tenemos ahí contenida. Ha bajado dos puntos con respecto al pasado viernes, pero... La amenaza son esos brotes de, de casos de origen social, de fiestas, de jóvenes con una edad media de 18 años que se están produciendo ya. Y es lógico, en época donde han terminado los exámenes, ha terminado la selectividad y termina también el curso. Eso es, ya no hay toque de queda y bueno, pues la gente joven, bueno, pues se quiere celebrar, pues ya no tenemos esas restricciones del último año, bueno, ya las están viendo esas consecuencias de estos últimos. Pues a ver, cuando los pautan en la vacuna, vamos a ver si pronto la Consejería de edad nos anuncia ya esa hoja de ruta y ese calendario para los menores de 20 años y, y a los adolescentes y niños incluso. Sí, pues esperamos, eh, sí, para, a lo mejor eh, para... Porque son los asintomáticos. Son, Eso es, quizá... para el mes de septiembre, porque más o menos ya está estipulado que en julio el grupo de 30, en agosto aproximadamente entre 20 y 29, bueno, pues esperemos que para el mes de septiembre a ver si todo ese grupo de jóvenes, bueno, pues puede entrar ya en ese plan uh -huh. de vacuna Y tendremos Misterina en, en otoño, porque en sí. agosto ya se sabe que no, que no. lo vamos a tener. Eh, bien, eh, pues Marga. Hay muchos asuntos todavía que, que tratar sobre las fiestas de agosto. Ya lo dijimos, que la nieve del alba sigue abierta. Es, y supongo que muchos entes pesqueros tendrán que sentarse, reunirse con la concejal para ver qué fiestas son las que se programan de forma alternativa a lo que siempre hemos tenido antes del COVID-19. Marga, pues muchas gracias. En la crónica de sucesos no tenemos incendios de momento, aunque no. el, sabemos que el Parque Comarcal de Bomberos sí está trabajando, pero en incendios eh, cercanos a sí. nuestra población. Sí, en incendios cercanos como en Vieja, pero bueno, el, aquí en Elche, bueno, pues el más importante el que comentamos ayer de esa uh -huh. fábrica de pales en Torrella. Sí, que colapsó. Pues muchísimas gracias, a la una. Volvemos otra vez a verte y a escucharte. Volvemos a la una, bueno, pues con toda la información que nos cuente El consejero de Política Territorial, pero también en nuestra web, telel.es, y, bueno, y las imágenes esta noche en el TELEN. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, Ross, Y buen trabajo. Nosotros continuamos esta ronda de noticias. Después de Marga García, vamos a dar paso a Paco Gómez, a la Crónica Deportiva. Hola, buenos días. El objetivo del Elche Club de Fútbol es no poner futbolistas en el mercado. Al menos eso se desprende de las palabras del presidente del Elche, Joaquín Buitrago, en nuestros micrófonos, que ha dejado claro que ahora mismo no hay ningún jugador en venta. Aunque conociendo al propietario, Cristian Bragarnik, desde luego puede ser evidente que si llega una oferta interesante por los jugadores más cotizados, llámese Lucas Boyé, Raul Guti o Edgar Badía, entre otros, quisiera hacer caja. Pero el presidente del Elche confirmó que en estos momentos el gran objetivo es potenciar la plantilla y no todo lo contrario. La idea hoy día es potenciar el equipo. O sea, eh, hoy día eh, ningún, ningún, ningún jugador del, del equipo está en, en, en el mercado. ¿no? O sea, la, la idea es quedarse con ellos. Y, y el propietario se lo, se lo comentó, tuvo ocasión de, de hablar con toda la plantilla eh, faltando 5, seis o siete jornadas y, y les comentó que a todos, a todos les dijo eh, que tengáis claro que, que estemos en primera o estemos en segunda eh, el grupo se va a mantener Pues ese es el objetivo, mantener el bloque, el armazón, no hay ningún jugador en el mercado según el presidente del Elche y lo que tiene claro el capitán de la primera plantilla, Gonzalo Verdú es que este año la plantilla va a ser mucho más competitiva y de garantías Sabiendo cómo trabajan, sabiendo el potencial que tienen a nivel eh, este año económico también, va a ser un año mejor que, que el anterior. Creo que la clave va a ser que ahora tienen mucho más tiempo. Está claro que el año pasado se tuvo que hacer una plantilla corriendo y, y bueno, con muchas limitaciones y nosotros confiamos que con el tiempo que hay ahora y, y el trabajo de la, de la dirección deportiva y de la propiedad eh, no me cabe duda que eso va a hacer un equipo mucho más competitivo y de, y de más garantías, lo tenemos clarísimo Lo tienen clarísimo, aunque ya van pasando los días y las semanas y de momento no hay prácticamente movimiento sigue el mercado muy parado más pendientes de ojear futbolistas en la Eurocopa y en la Copa América que de hacer plantillas Hasta luego 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 Muy buen día. La masa de aire tropical continental sigue garantizando el calor. La noche tropical se extiende a todas las pedanías helicitanas, a todo el territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelche, hemos alcanzado una mínima que prácticamente no ha bajado de los 23 grados, 24 grados en Torrellano, 23 en Santa Pola, 24 en Tabarca, en el sur del Camp de Elche, mínimas en torno a los 20, 21 grados, 22 en el Altet, al igual que Que en Ferriol o en Maitino. Por lo tanto, una noche tropical para hoy. Continuará de momento la estabilidad atmosférica con intervalos de nubosidad sobre todo de tipo alto, algunas nubes de tipo medio, nubosidad que a medida que avance la jornada irá más. El viento en calma a primeras horas, conforme vaya avanzando la mañana, flojo de nordeste, por la tarde moderado de componente este, rachas que podrían alcanzar los 40 km/h y las temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 31 grados en buena parte del territorio los 31 32 grados. Mañana jueves, con la aproximación del ramal ascendente de la vaguada de aire frío en altura, que ya se está formando al oeste de la península, tendremos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica con paso de abundante nubosidad. Por la mañana no descartamos algunas precipitaciones en principio de carácter débil... Temperaturas a la baja máximas en torno a los 28 grados mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo en la ciudad no van a bajar de los 22 grados. Viernes, sábado, domingo, paso de nubosidad. Como mucho se podría escapar alguna gota. Todo parece indicar que la vaguada de aire frío en altura seguirá situada al oeste de la península. Temperaturas en torno a los 27-28 grados. 101.4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 La Gloria tierra, con Rosmaria Alonso. 10 y 46 minutos de la mañana, estamos en la recta final y aún tenemos tiempo para seguir disfrutando de la música, porque despunta un chelista croato, Stefan Hauser, quien con la Filarmónica de su país en agosto de 2018 emocionó de esta forma en el Arena a miles de personas que tuvieron la suerte de asistir a este concierto para escuchar el famoso vals de Shotakovic.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 205 Pues después de escuchar ese famoso vals del compositor ruso, vamos con Carlos Rivera y sus duetos que han formado que ha conseguido gracias a la nueva tecnología pues recuperar éxitos y todo, y clásicos de grandes cantantes como por ejemplo el de Roberto Carlos que consiguió al fin tener Un millón de amigos gracias a su música. Solo quiero cantar, me canto pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo, quien lo pudiera se cita. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte moldeja. No tener un millón de amigos sea así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte que mijn mi barco con rumbo al Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo Lo quien no pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos si así más fuerte A mi heb een heel groot familie, een heel groot familie, een canto amigo que een pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos groot así más fuerte poder cantar. een quiero tener un millón de amigos familie, así más fuerte. Sentir calor de una mano mía. Quiero a mi hermano sonrisa al viento. Quiero llorar, pero te contento. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos. En así, más fuerte, poder cantar. Yo quiero tener. Yo amigo, si así más fuerte poder cantar.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 La, la, la. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial